el lamentable estado, yo diría, y me atrevería a decir que el vergonzoso estado de la cancha del Parque de la Amistad. Tuvimos la posibilidad el fin de semana de compartir con la gente, con los líderes comunales de presenciar, de evidenciar lo que está pasando allí. Y lo triste es que el barrio La Amistad es un sector de esos que tradicionalmente ha hecho campeonatos de micro, campeonatos de de voleibol pero mire Carlos que por el estado de la cancha tocó suspenderlos lo que ellos manifiestan es que llevan alrededor de 8 años 8 años intentando que el municipio les arregle la cancha que por lo menos cambie las mallas de protección lo que se denominan mallas contra impacto pero es una verdadera vergüenza y yo diría que un peligro porque aún así salen los niños por más que se hayan suspendido los campeonatos pero los niños y los jóvenes como no tienen más escenarios pues ellos han salido o salen a jugar y mire con lo que se encuentran las fotografías creo que hablan por sí solas las que estamos mostrando en periodismo público.com pues vamos a escuchar entonces al presidente de la junta de acción comunal y edil de la comuna 2 don Hernando Cruz, quien nos cuenta y nos narra qué es lo que está pasando allí en La Amistad y qué es lo que él ha tenido que vivir durante estos años ahí esperando pues a ver si el municipio y el instituto los apoya para poder arreglar esta cancha. Don Hernando Cruz, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Amistad. Esta cancha ha venido de deterioranza hace aproximadamente unos ocho años y realmente he estado bregando y bregue y bregue a ver si nos la pueden arreglar y en ningún gobierno me han querido pues establecer, pues decir, sí, sí se arregla. Lamentablemente nos tocó parar el torneo o los torneos que se, han, se hacían aquí debido a que la malla este de la parte norte se deterioró y resulta que si nosotros dejamos eso así, se nos cae. Nosotros fuimos y presentamos un derecho a petición al señor ahoritica, al, al licenciado Carrillo y llegamos a un acuerdo, listo, sí, llegamos a un acuerdo y me tocó, pedir pedir eh a todos los colegios y a una parte la, para poder medio arreglar esa malla. Como usted lo ve, se se arregló la malla, se reforzó con una zapata, el cemento y y, y en fin, eso tuvo un costo. Ese costo pues lo subsidiaron los colegios que ellos tienen la quehacer de ejercicio. Con el instituto quedamos de que yo conseguía la los materiales para medio medio arreglar esa toda esa piedra y todo eso porque no se vea feo. Entonces, pero lamentablemente creo que que como esto no fue incluido dentro del presupuesto dentro de la la la la ¿qué es que se llama ellos no no no quedó incluido entonces creo creo que lamentablemente me va a tocar seguir otro periodo y así y así Ocho de la mañana a 21 minutos, pues el Edil de la Comuna 2 y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Amistad pide apoyo al Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha. Él solicita colaboración para restaurar el parque porque dice él que se presta para varias cosas negativas y agradece la futura instalación del parque Vigo Saludable. Dice que la comunidad se quiere apropiar del parque y de la carpa de seguridad que próximamente se instalará, porque también si bien es cierto hay falencias, hay debilidades, hay vacíos y hay denuncias por la falta de apoyo para arreglar esta cancha, pero también resalta que gracias a la gestión de la junta y obviamente al apoyo de el municipio eh próximamente se instalará un parque biosaludable y una carpa de seguridad en el sector de la amistad Luis Fernando Cruz. Lo otro lo otro es que desde este medio a ver si por favor eh a través de la alcaldía y el instituto a ver si nos pueden colaborar colaborar en eso, que nos colaboren, nos ayuden, porque esto lamentablemente se ve antihigiénico. Esto se está prestando más que todo en ese deterioro, como dijo el vecino, no esto se presta para muchas cosas, para que vengan allá a consumir drogas, a planear a planear eh, robos, todo, todo es mejor chupa si que de presta para todo, para lo bueno, lo malo, lo malo y lo regular. Es que también precisamente hay que hay que decirlo positivo y gracias a a la gestión que estamos haciendo nos van a dar el, el parque bio saludable que ya es un hecho. Precisamente el lunes pasado los, tuvimos reunión con el Dr. Juan Carlos Hoyos y y precisamente eh, estoy agradecido por ese por esa gestión que lamentablemente ya lo último me dijeron sí. Y lo otro es con con razón a la seguridad de, de del barrio porque el, el dilema a nosotros y la decisión es volver a retomar a apropiarnos del parque, que es lo interesante. Entonces, qué vamos a hacer? Apropiar entonces por medio este de ustedes de periodismo público. Les estamos molestando que que nos colaboren, nos ayuden, nos hagan este medio de comunicación, ojalá que que este eco eh escuchen los entes del municipio para ver que no no nos dejen solos, no nos dejen abandonadas nuestras zonas que queremos recuperarlas, porque es que ya es un hecho que que esto de la carpa de seguridad para la seguridad de nosotros mismos el tema del parque de la amistad no es nuevo, es muy viejo y lo peor todo es que es como una enfermedad terminal. Año tras año se va complicando aún más la situación de este parque de la amistad. Juan Domingo Amaya, es habitante del frente del parque y nos dice que lo que él ve en el parque es una fumadera de marihuana permanente, actos obscenos, o sea, dice es que parejitas se van a hallar al parque a aprovechar la oscuridad y un material que dejaron ahí para arreglarlo se ha convertido en el problema con el que hoy están ellos eh inclusive rompiéndoles algunas algunos vídeos del sector. Juan Domingo Amaya, habitante del frente del parque La amistad No pues que desgraciadamente eh el el parque se presenta para múltiples cosas que no debían no debían presentarse. Ahí se fuma mucha marihuana. Se presenta inclusive yo creo que hasta para las parejas en anochas en hasta sets, son cosas que no no debían presentarse y vinieron y nos dejaron una un bulto de un bulto de una porque está de piedras y eso la gente la estado utilizando inclusive hasta para romper los vidrios. Eso sí no no es. Y la la tienen ahí como le puede ver de de cocinero público, o sea, la gente viene, prepara sus alimentos ahí como si fuera un un parque ahí que todo lo lo utilizan y no le dan el respectivo uso que se le debe dar, inclusive los pelaos se les presta ahí, ellos mismos llegan y cogen y se suben por las mallas y prácticamente pues las las las que las dañan y no no yo no le doy ningún eso sí debían era cambiarlas totalmente. Lo peor de todo esto Ariel y oyentes es que gente como Vladimir González, que es habitante del sector dice que en últimas no puede hacer más, que no hay dónde más hacer deporte, no hay dónde más jugar y que pues ahí sí como dice, toca es aguantarse muchas cosas para poder disfrutar este parque de la amistad. Don Blaemir González, habitante del sector. Porque toca, no hay más. Un acánelo como habitante del barrio, es porque no hay más y sería bueno que que le echaran algo de que arreglito y mejorar las condiciones. Todos los días casi cuando no salimos tenemos tiempo en el día, salimos en la noche porque pues no hay dónde más estar como le digo, nos toca porque no tenemos más. Y pues ahí hay la idea es que mejorarla, sería muy bueno para la comunidad. Nos calles nuevas sería mejor. Excelente. Muchas veces antes cuando cuando salíamos a jugar de noche ya tocaba poner hasta unos costales porque se han dañado unos dos vidrios de las casas. Pues Ariel, ahí está la situación que se está viviendo en el Parque de la Amistad eh el esfuerzo que ha venido haciendo don Hernando Cruz y su junta de acción comunal por recuperarlo no es nada fácil. La situación cada día es más compleja porque en ese sector se está viviendo situaciones difíciles en el parque, marihuana, eh drogadicción total y a veces en horas de la noche, inclusive aprovechando la oscuridad y él para algunas parejitas hacer sus actos obscenos. Sí, tristemente eso está pasando en el Parque de la Amistad, pero mire, Carlos, uno yendo al sitio es donde se da cuenta la lucha de estos directivos comunales y de algunos miembros de la comunidad pensando y guardando la esperanza que que les arreglen el parque. ¿Sabe qué? Les tocó trancar esas mallas, las mallas contra impacto que quedan detrás de los sí. de los arcos y los tableros con palos, amarradas con alambre y muchas veces han tenido, Carlos que hasta amarrar costales para evitar que el balón traspase y rompa los vidrios de las casas. Pero venga, usted me va a hacerle una crítica constructiva a ese sector. Sí, señor Mire, en ese parque hay un buen número de colegios que se benefician del parque y dieron una plática pequeña para mejorar la malla. Es si estos colegios se benefician del parque, también deberían jugarle, apoyarlo mucho más fuerte y no hablo de uno, hablo por lo menos de cuatro colegios que están alrededor del parque que hacen educación física en ese parque. Sí, pues eh, lo que ellos hicieron fue hacer una colecta pero muy pequeña porque pues es algo que de toda forma siempre cuesta platica esas mire esas mallas no sirven para nada Carlos para nada hay que poner esas unas nuevas ahí es que cambiarlas totalmente y las graderías si ve la foto en periodismo público sí, las no, graderías no, no, no, no. totalmente deterioradas pues vamos a ver si algo se puede hacer por esta cancha allí del barrio la amistad de la comunado